¿Qué pasa? ¿Escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya. No, doctor, eso se llama censura. Sácala ya. Ay, ay, ay, qué risa que me da. Te b a n a matar. Y la plata no está. Vendiste a la Argentina. s o s capaz de vender a tu mamá. ¡Se la hacía a パタコリスティーラ・チョレト。 よア ごめんなさい。 Van a prohibir esta canción. Patacón, tierra, chaleco, y como es. robaron Te lo dije hace mucho y te lo vuelvo a decir. Al gobierno hay que sacar para poder sobrevivir. Ni、si、vas a reclamar y te quieren matar. Está b preparado para luchar. Cambiando el ángulo de la información, vemos las conmovedoras imágenes de los niños que lloran de hambre en la provincia de Tucumán. Informaciones para este b o l e t í n r e a l m e n t e la canción de p a b i o Toledano no e s prohibida.